de exteriores, Mauro Monteiro, mientras resuenan acá los pajarracos en los alrededores del estudio Kermesero. Maurito, buen día. Buen día, Juan Pablo, buen día equipo, buen día este, a toda la audiencia, ¿cómo andan? Suenan sí. lindo los pajaritos ahí, este acompañándote por la ventana, están cerquita, imagino. Sí, sí, qué mañana para estar eh, en la cama, ah. te, te digo, o sea, imposible de no decirlo, eh, en la cama de claro, la ventana, que... Que, que se vea que está así, gris, oscuro. Claro. Y la verdad que está no solamente está nublado sino que estuvo lloviendo anoche y está como garuando ahora en santa Rosa eh, y además está fresca la mañana y también eso es todo es, es todo un clima sí. de época porque bueno pasó el invierno estamos en el otoño y aunque más vale que para nosotros estimo yo personalmente que es la mejor época en la pampa se vino así toda nublada y con mucha lluvia y con agua. Desde que arrancó el año, es un año bastante lluvioso, ha llovido muchísimo, casi casi la mitad de lo que tendría que llover en todo el año, en menos de tres meses, y la verdad que se nota hay mucho, por supuesto en el ambiente, y este y con esto del, de que te acostás y no sabés por qué, pero empezó a llover, y vos habías visto que el cielo estaba despejado, así que eh, hay que esperar esas esas alertas tempranas de una hora que dura que todo se, se va al carajo, llueve y al rato se acomoda. Bueno, ahora tenemos esta mañanita así eh, ahora algo este algo nublado, eh, nublado completamente con un poquito con un poquito de lluvia y algo de frío, así que si hay que salir a esta hora de la mañana o te toca salir porque tenés que hacer algunas cosas, eh, ponerte una campera porque está fresca la mañana. Claro, vamos hacia una máxima de apenas 17, dice el Servicio Meteorológico Nacional, y va a haber más, más llovinas. Más claro, bueno, ¿qué va a ser? Qué que, bueno, Tenemos nuevo intendenta en Santa Rosa. Eh, para por un rato, ¿no? Por 10 días. <risa> bueno, bueno, bueno. Este, bueno, ayer este, informamos oficialmente que que este, correctamente en realidad que se informó oficialmente que el intendente Olsero de no porque se tomó su licencia anual, así que a partir de hoy, 6 de de abril este va a estar la intendenta la, la viceintendente a cargo de la intendencia romina montes deca hasta el 17 tengo entendido no son sí sí 10 días 10 días, días o 11 ponerle bueno eh, días, días. yo me imagino bueno, la actividad en las no redes sociales es porque porqueente eh, eh, o sea Se ¿Eh? fue a algún lado, eso no lo sé No, sabes. se fue, por supuesto, se fue de vacaciones ah. No sé a dónde, no desconozco, ah. pero seguro No no se va a quedar acá que va a ir al Parque Lineal y, a, y al Parque Cerati? nada algún pues, viajecito se para, habrá hecho para, pero, para... Bueno, qué sé yo no sé Para reponer energías para lo que viene, capaz La pregunta es la que... La pregunta del millón ¿Qué va a pasar en estos días? Como Romina Montesioca, como intendenta Uno imagina... mira que no redes va le va a meter, de... ¿eh? ¿Eh? redes le va a meter porque es un es un punto en el que estaba fuerte el, claro, la Viceintendencia. O por lo menos no va a sacar ninguna ningún poste de Clarín. Bueno. <risa> no sé, no sé qué sé yo. Hay yo lo, lo dejo ahí. lo bueno. Dejo a tu criterio. Sí. La cosa es que bueno, la Viceintendencia va a estar a cargo de la intendencia por estos días y bueno, habitualmente cuando sucede esto no se toman grandes definiciones ni grandes decisiones porque son unos días hasta que el, el intendente en este caso luciano de nápoli vuelva este a sus actividades bueno nosotros estamos en la calle y, y les vamos a ir contando algunas cuestiones que tienen que ver con, con lo que pasa este en, en la ciudad de santa Rosa y después también tenemos algunas informaciones que vamos a ir compartiendo les adelanto también que este no solamente contamos cosas que pasan de, por acá a la vuelta en santa Rosa o en toai donde tenemos ahí nuestro estudio sino también en otros lugares de la provincia de La Pampa. Y en un rato van a escuchar el reclamo de una mamá de Santa Isabel que este, decidió hacer pública una situación que está que están viviendo con su hijo de 14 años que lamentablemente desde que comenzaron las clases este año fue solamente dos días al colegio. Bueno, después van a escuchar la historia un poco de de esta mamá que se comunicó con Radio Carmes y quería hacer pública esta esta situación. Así que después de las nueve, después de la columna de nuestro compañero eh, Gustavo Silvestre, vamos a conocer esa, esa historia de una mamá de Santa Isabel que tiene a su hijo en su casa y no puede ir al, al colegio secundario. Dale, Maurito, nos reencontramos entonces.